rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la red nacional de medios alternativos. Hola. Hola, buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día. Muy buen bien. día. ¿Cómo va bien? Muy lindo, sí, sí. Sí. Con fresco. Mira, no sé, sí a mí hace frío me... en esta Buenos Aires. Parece que hay solcito por lo menos hoy, ¿eh? Sí, muy pinta lindo solcito eso. en Buenos muy Aires. Eso está muy bien. Sí. A mí, a mí me cuesta arrancar haciendo radio a la mañana. Te soy absolutamente franco. Me está no con... me digas, TVN. No me había dado este... cuenta. ¿Por qué? Ah, Desde pero... que te conozco no me había dado cuenta que te cuesta arrancar a la mañana cualquier cosa. Ah, <risa> bueno, bueno, está bien. No, sí, sí. Yo, eh, claro, cuando uno se acostumbra a trabajar en determinados horarios Ajá. es difícil, ¿no? Eh, después eh, cambiarlos. Pero, eh, qué sé yo, no sé, yo lo, lo, lo, los escucho a. viste, cuando toca hacer en la colectiva, que ellos a las a las 12 están por la picadita, a las 12 menos 10 se ponen a hacer una picadita eh, de noticias, pero también deben picar algo, aunque no lo digan. Y nosotros recién, cuando estamos al aire, arrancamos con el mate, o sea, a las 12 no tenemos ganas ni, ni de almorzar ni, ni de cerca, ¿no? Uh -huh. este Pero bueno, se ve que ellos ellos arrancan. Muchísimo más temprano que nosotros, evidentemente. Eh, después los tenemos seguramente a Daniel eh, Giovannini a, y a Graciela Gurbiz haciendo... este, Va, a Graciela no sé, a Daniel Seguro como parte de la mesa futbolera que ya hicimos el jueves pasado con éxito. Eh, con suceso en, eh, en todas las provincias uh -huh. que nos han pedido por favor vuelva a hacer la mesa de fútbol la vamos a hacer vamos a tratar de no decir lo mismo hubo cupo femenino ah. no la mesa de fútbol sí hubo ahí algunas opiniones sí. de Graciela sí sí uh -huh. que intentó no desentonar Ernestina pero no estaba tan. Ah, y estaba Ernest, y Ernestina, claro, Ernestina sí, sí, bueno, sí, pero Ernestina sí. es tan futbolera que ya no la, en ese punto uno no, no la considera cupo femenino. ¿no? <risa> ¿Qué Tiene que ver. <risa> cupo femenino en fútbol es alguien que no entienda nada, como vos, por ejemplo, que me preguntaste, me preguntaste, a ver. No, no, no. Sí, no, no, no, disculpame, yo no puedo no compartir Sí, Yo te lo pregunté hace dos días. Con no es amigos, que me lo pregunté oyentes. hace diez años, dale. Media hora antes. De que empezara el partido de Argentina Luis, yo te juro, no, no mentiría nunca una cosa así al aire. Euge me preguntó si Messi jugaba para Argentina o para España. Ah. Te lo juro. Bueno, pero tiene su lógica, porque tranquilamente Gracias, jugó mucho más para España que, para, en, España que en Argentina. Gracias, Luis. Yo le Solo faltaba una... Una carta de ciudadanía. Está bien, yo le contesté lo mismo, pero un poco más bruto. Le dije, es <risa> es, es, es, es increíble que me esté preguntando esto. Es, ¿Vos qué pensé no me que pensé podés que preguntar a... eso, pero claro, tien, tendría lógica. porque. Pensé realidad... que ibas a decir otra cosa, que ibas a confesar algo peor todavía, que es que el otro día también te pregunté. Si era gol cuando pasaba el. cuando pasaba los palitos o cuando tocaba la red. Claro, ella me preguntaba si eh, pensaba que era gol solo cuando tocaba o sea la que red. En los potreros nunca. En los potreros no había. En los goles. potreros no habría gol. Entonces. Terminan 0-0 todos los partidos. Está bueno. Ah, sí, sí. bueno, bueno, bueno. Este, en fin. Eh, Después seguimos con el Mundial. Sí, sí, sí, absolutamente. Eh, che, eh, a mí eh, me da culpa quejarnos del frío. En momentos en los que lo, la gente que nos está escuchando a través del bolsón de, de radio La Negra, del bolsón allí en el, en el sur de la Argentina está con cinco grados bajo cero tres décimas sí. y despejado además. No es que está feo el día, o sea, hay sol pero ¿por pero qué no calienta el sol? El sur? ¿Alguien que me explique eso? ¿Sabes No, lo que son, yo no eh, sé nada de física. ¿Cómo es en los equinoccios y los solticios No, no, no entiendo... Qué frío, chicos, quiéranse mucho. Yo no entiendo eso, nada. No eso, eso. Los equinoccios y los solticios son no frío o calor, sí. ¿no? Así para abreviar, digo. Claro. Qué bueno, frío. No sé, están cagándose de frío, pero están acostumbrados. Hay una época del año, Obviamente. y hoy es 19, dentro de dos días, que el sol se aleja tanto, tanto, tanto, tanto, que es el día más este el 21 de junio el 21 de junio que es el día más corto en cuanto a iluminación claro pero sí, sí, sí. hay una cuestión que se llama también gravedad que hace que el sol otra vez vuelva y empiece otra vez a acercarse y después el 21 de diciembre es el día que lo tenemos más cerquita uh -huh. eh, y es el día que tenemos más más este más luz eh, solar Cosa que para vos te va a venir muy bien. O sea, acordate que el 21 de diciembre tenés que estar acá en Buenos Aires. Cualquiera diría que es más grave que yo no termine de entender porque hace más frío ahí que acá, que es que no sepa sé para, para quién juega Messi. ¿no? Claro, es mucho más grave, más, más ignorante lo mío que lo tuyo, claramente. Pero en esta sociedad sos más bruta vos que yo. Claro, te iba a decir eso, en realidad es más, es más valorado ese ese conocimiento que este. Dale. Arrancamos esta mañana, entregando las mañanas hasta las 12 estamos aquí Y arrancamos dedicando a, a la querida Madre Patria Que están obsesionados por... ¿Me vas a empezar a gastar de vuelta? Están obsesionados por imitarnos España va repitiendo el ciclo de Argentina 2001-2002 Empezaron con la ruptura social, con las movilizaciones callejeras Y ahora repiten lo que nos pasó a nosotros en el 2002 en el Mundial, que íbamos con mucha expectativa y nos volvimos en la primera ronda. Sí, o oh, lo del 78 con el 82. Sí, pero vos seguís el ciclo 2001-2002. Ah, sí, Están sí. repitiendo todo tal cual. Lo que le falta es que en lugar de abdicar un rey, abdiquen cinco, cosa que le veo... Cinco en una semana, como nos pasó a nosotros con los presidentes, cosa que la veo no, lo veo complicado porque tendría... no veo difícil. Eso es cuestión de la monarquía, ¿no? Sí, bueno. porque tiene, creo que dos hijos nada más, Juan Carlos. Claro, por eso. Como pues. mínimo por eso. Juan Carlos tiene un hijo, que es el rey ahora, y, y dos hijas. Y dos hijas. Y dos bueno, hijas. bueno. pueden llegar entonces. Pueden llegar a, a tres... Te vele Pon el vale. tema, basta. No no sigas, no no no, no nos tropees más. Vandaderos donde van a recalar Barcos que en el muelle para siempre han de quedar Sombras que salgan en la noche del no Naufragos del mundo que han perdido el corazón Puentes y cordai donde el viento viene aullar Barcos carboneros que jamás van a zarpar Sardos cementerios de la nave kan morir Sueñan sin embargo Calamaran de partir Niebla del riachuelo Amarrao al recuerdo Te sigo esperando Niebla del riachuelo Es amor para siempre me va aleando. Nunca más volvió, nunca más lo vi, nunca más su amor nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo adiós.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 rma.org.ar Bueno, eh, estamos eh, arrancando con la información eh, vale contarles algunas cuantas cosas eh, ayer estuvimos eh, dándole importancia en buena parte de la mañana a lo que estaba sucediendo con las personas que todavía estaban detenidas por este, los incidentes que se dieron el martes a la tardecita en frente a la casa de la provincia de Córdoba en la ciudad de Buenos Aires donde se realizó un escrache eh, contra ese lugar que terminó en represión policial en enfrentamiento con la policía y que derivó en, eh, este, en 12 detenidos. Eh, esos 12 detenidos fueron durante el día de ayer, durante la tarde de ayer, fueron recuperando su libertad desde la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal en el barrio de Lugano, en el sur de la ciudad de Buenos Aires, pero durante la mañana, y nosotros reflejamos eso, había fuertes rumores de que no solo no salían, sino que se llevaban consigo una... Este, una carátula pesada como tentativa de homicidio. Para que te pongas en tema, volví a escuchar estos dos minutos de María del Carmen Verdú, una de las abogadas, mientras esperaba, con los 12 detenidos todavía en cana, que les dieran más información al respecto. Nosotros manejamos un rumor que la verdad nos preocupa, Eh, y, y ya que te tenemos al aire, queremos preguntártelo. Eh, lo que nosotros eh, hemos podido... Con respecto de la imputación. Claro, la imputación y la tentativa de homicidio. Sí. Lo normal en este tipo de situaciones es que al rato de estar presionando en la comisaría, una vez que se hace la primera consulta con el juzgado, se nos informe con claridad cuáles son eh, la, los delitos por los cuales se imputa a los compañeros. En este caso... Curiosamente hubo una gran cerrazón sobre el tema, se nos hablaba en forma ambigua de lo que nosotros llamamos gráficamente como manifestación, es decir, atentado a resistencia a la autoridad lesiones y daño, pero no nos hacía ruiz que estuviese interviniendo un juzgado de instrucción y no un juzgado correccional o incluso uno contravencional. Lo cierto es que allí apareció la versión del homicidio en grado de tentativa, Eh, cosa absolutamente absurda por descontado, eh, pero que explica la intervención del juzgado de instrucción. Al día de hoy seguimos sin tener claridad sobre esa imputación y justamente cuando nos sentemos junto a los compañeros para su indagatoria, si es que finalmente sucede lo que prevemos, que es que los trasladen a tribunales para eso, eh, ahí sabremos cuál es la imputación concreta. Ah. No nos extrañaría una imputación de este calibre, que es justamente una caracterización que venimos haciendo hace mucho desde Correpi, es que a medida que se profundizan las necesidades del pueblo trabajador de salir a reclamar y a protestar en las calles, eh, los juzgados tienen como parte de su aporte a la política represiva estatal una suerte de instrucción no escrita de incrementar el voltaje de los delitos que se imputan y nos estamos encontrando con figuras cada vez más graves, más lesivas, y que dificultan en mayor medida la libertad de los compañeros. Uh -huh. Pensemos, sin ir más lejos, que esto ocurre justamente cuando estábamos movilizándonos por una causa, por homicidio calificado, donde 12 trabajadores están condenados, 6 de ellos a prisión perpetua. Eh, bien, esa era María del Carmen Verdú, apareciendo en la mañana de ayer, enredando las mañanas. Eh, y dando la, la explicación de, de cómo estaba la situación en ese momento. Pero después, durante la tarde, como decíamos, los 12 detenidos recuperaron la libertad y lo llamamos al doctor Martín Alderete, que es integrante de CADEP, de otro organismo de, de derechos humanos que está en estas causas de represión policial y de gatillo fácil, para que nos siguiera contando las novedades y, en todo caso, certificar si esto era una cuestión de que, que, que finalmente iban a tener esa caratura tan grave o no, si todavía podemos determinarlo. Martín Alderete, entonces, contando si recuperaron la libertad o no. Sí, los 12 detenidos fueron liberados durante la tarde eh, y eh, la causa sigue su trámite, digamos, ¿no? Quedan imputados en, en esta causa. Uh -huh. Y sobre este rumor que había en cuanto a la imputación, ¿qué, ¿qué es lo que ha quedado? ¿Han quedado imputados por qué delito? El tema es que hasta el momento de, de la indagatoria, que es el momento en el que se les dice los hechos puntuales por los cuales están siendo investigados, digamos, y acusados, eh, la acusación no no es clara, o sea, si bien se pone, digamos, un, eh, una calificación legal tentativa, en la carátula del expediente, por decirlo de alguna manera, en realidad hasta el momento que se sienta que es de lo que decía Verdugo hoy a la mañana, hasta el momento que se sientan frente al, al, al funcionario judicial en el marco de la indagatoria, la, los hechos pueden cambiar, digamos, ¿no? O sea, de hecho, eh, nos han pasado cosas absurdas, o sea, no sería ilógico que eh, los acusen de tentativa de homicidio, aunque sea absurdo y aunque no haya ninguna prueba al respecto, porque... Uh -huh. Pueden entender qué sé yo, que un piedrazo, un policía, fue una tentativa de homicidio. Eh, es absurdo, pero bueno, yo he tenido compañeros eh, en el marco de una manifestación eh, que terminaron acusados de prepotencia ideológica y de una serie de cuestiones absurdas eh, que implicó inclusive la privación de libertad por un tiempo considerable. Entonces, eh, lo que sí es, eh, no creo que... Eh, en principio se mantenga esa, si, si existió esa idea de, de acusarlo de tentativa de homicidio, eh, no creo que esa idea continúe, porque si no, no hubieran sido eh, liberados, sino que hubieran sido, sido indagados hoy porque la tentativa de homicidio tiene una escala penal alta. Claro. Lo cual, y hasta eh, quizás no hubieran sido liberados, ¿no? Hasta quizás no hubieran sido liberados, hubiéramos tenido que plantear la escarcelación formalmente y, y si nos rechazaban a apelarla, etcétera, etcétera. Eh, así que no creo, pero lo cierto es que recién cuando sean indagados vamos a saber puntualmente el hecho del que se los acusa. Uh -huh. Ahora que, que este rumor eh, se haya instalado y que aún así, aún con la libertad, ustedes no se animen a descartarlo, eh, ¿qué implica? Porque a mí como lectura política me, me parece grave digamos, que podamos pensar que, que un, un acto de una represión policial termine siendo este, una acusación tan fuerte para aquellos que terminaron siendo víctimas. A ver, eh, digamos, sí hay una situación en la cual en los últimos tiempos eh, eh, la, la, el accionar represivo del Estado eh, se ha mostrado con más, con más crudeza, si se quiere, ¿no? Y, y, tanto desde el punto de vista de la represión directa como en el caso de la judicialización de las causas que por otra parte nunca, eh, nunca cesaron digamos justamente por eso venimos denunciando con otros organismos la política de judicializar la protesta uh -huh. eh, y por otro lado el tema este de las acusaciones absurdas es algo que históricamente ha ocurrido en algunos momentos con, con, digamos, con, con más fuerza que en otros con lo cual fundamentalmente por eso no lo descartamos hoy por hoy obviamente que si los acusaran en tentativo de homicidio habría que hacer un escándalo más allá de que estén en libertad ...porque es absolutamente ilógico, absurdo e irracional... ...que en una situación en la cual además fueron <coughs> perseguidos, apaleados y detenidos... ...de manera brutal, se los acuse de tentativa de homicidio, digamos, ¿no? Eh, pero, pero bueno, no lo descartamos porque nos hemos llevado varias sorpresas... Eh, ...digamos, defendiendo a compañeros en distintas causas penales... Eh, ...entonces, fundamentalmente, por eso no lo descartamos... ...y por lo que decía Verdura de la mañana de... Toda esta situación irregular de mantenerlos detenidos hasta hoy, eh, dar información contradictoria, o sea, estamos hablando de un hecho que no, no fue sensible políticamente desde el punto de vista de los hechos puntualmente, digamos. Uh -huh. Más allá de lo que haya ocurrido, no, no pasó nada grave, hubo una, una represión policial fuerte, detuvieron a 12 personas, eh, y lo lógico hubiera sido que los liberaran a las pocas horas. Bueno, esto no ocurrió, con lo cual... ...seguramente existió la idea de acusarlos de algo más grave... ...y que en principio no prosperó, veremos a ver exactamente qué, de qué se los acusa. ¿Hay una filmación de la represión que hizo algún testigo por allí, puede ser? Hay una filmación y hay muchos testigos de eh, la detención, afortunadamente... ...lo cual eh, vamos a oportunamente vamos a ofrecer tanto la filmación como la declaración de los testigos que eh, afortunadamente digo porque no es común que existan testigos eh, que puedan ser considerados objetivos por, el, por, por los funcionarios judiciales de situaciones de detención, porque normalmente para, para acusarlos, como decía Verdugo, el combo manifestaciones, esto de lesiones, atentado y resistencia a la autoridad y daños, normalmente no hay ninguna prueba puntual de que un manifestante haya roto una vidriera, sino que reprimen, detienen al azar, apalean a los detenidos y Dicen que los detenidos cuando les dieron la voz de alto No sé, les tiraron con todo lo que tenían a mano No acataron la voz de alto, etcétera, etcétera claro. Y normalmente es una situación difícil de probar Más allá que el que, el que lo debe probar es el Estado Pero en este caso eh, Justamente tenemos pruebas concretas de cómo fue la detención Y lo cierto es que la detención fue que acorralaron a los 12, Los apalearon, hubieron motos que pasaron por encima una y otra vez a los detenidos, o sea, fue una situación eh, de abierta violencia y represión y con testigos que pueden dar cuenta de eso, lo cual eh, nos va a permitir mostrar cómo fue no solamente la detención, sino además eh, solicitar eventualmente que se investigue a los policías que actuaron de esa manera, ¿no? Eh, eh, estamos hablando de que, la, eh, que esa filmación no la hizo alguien que participaba de la marcha, sino este, gente que estaba en un edificio trabajando y que se puso a filmar la situación. Exacto, exacto. exacto. Con lo cual, eh, bueno, en su momento, digamos, daremos más detalles sobre el tema cuando hayamos ofrecido formalmente a esas personas como testigos. Pero, pero sí, exactamente, estaban en el lugar por una situación laboral eh, y, y de hecho al, al ver semejante situación represiva filmaron, sacaron fotos eh, y además se pusieron a disposición para declarar. ¿no? Uh -huh. Estamos charlando con el doctor Martín Alderete que es integrante de CADEP, uno de los organismos de derechos humanos que está en estas causas habitualmente y que hoy estuvieron casi todo el día dispuestos a, a esperar la resolución del juez. Sí, Martín, buenas noches, Catriel, te saluda. Eh, tal, bueno. Te quería preguntar porque a través de, de Facebook, así en internet hemos visto fotografías en donde los detenidos estaban en el piso en un, adentro de, una, de un estacionamiento, uh -huh. o sea en sí. una propiedad privada. Eh, la, pol sí. ¿La policía en estos casos tiene potestad de, de tomar una propiedad privada y tener uh -huh. ahí a la gente detenida mientras llega el camión para trasladarlos, digamos, por así decirlo? Sí, a ver, la situación esa particularmente no es la, la más irregular de todas de hecho, digamos, es un estacionamiento que tiene las puertas abiertas. Eh, sí es cierto que la policía eh, los encerró a los manifestantes y los fue conduciendo a ese lugar porque justamente en ese lugar estaba apostada la infantería mm -hmm. eh, entonces justamente los acorraló los llevó ahí a un lugar donde sabía que estaba lleno de policía, que estaba la infantería para asegurar la detención de todos y lo que, lo que ocurrió después que fue el, ap el apaleamiento de los de los detenidos. Eh, pero el hecho de que estén detenidos ahí adentro, digamos, no, no, no, no implica, ah, porque además ah, fue con la autorización implícita, porque obviamente que no se la pidieron del responsable del, del, del garage, digamos, ¿no? Distinto sería que se metan, digamos, eh, en, una, en una casa particular eh, eh, para, para llevar a los detenidos y demás. Eh, digamos, Ah, se puede decir que fue, ah, hubo cierta irregularidad en eso, pero no es lo más preocupante, digamos. Claro. O sea, lo más grave acá es que eh, a personas que estaban acorraladas por, por decenas de policías, eh, y que obviamente eh, no, no se iban a defender o no iban a agredir al personal policial, lo que hizo la policía es, los apaleó. Y esto, eh, les pasó por encima por la moto, con, con la moto policial una y otra vez, o sea, ese tipo de situaciones. Algunas de ellas se ven en la filmación y, bueno, otras son los testigos los que van a, a contar exactamente lo que pasó. ¿no? Bien, ahí teníamos entonces la palabra de Martín Alderete, abogado, integrante de CADEP, que durante la noche de ayer en el programa de radio La Retaguardia sí... Sabemos que es confuso que tenemos un programa que se llama Igual que la Radio. Eh, vamos a, este, a, a decir esto, ¿no? Se dio la situación de que finalmente eh, los 12 detenidos fueron liberados y, eh, la, eh, y hay que esperar para saber efectivamente qué les van a dar como... Eh, como carátula, aunque todo hace suponer que no va a ser tan dura como eh, aparecía en aquel momento. Eh, vamos a sumarlo a, a la mesa, a ver si me ayudan hoy que, que, que no, no, no estoy solo por acá. Eh, Vieron que yo siempre me lo grabo a Catriel Fernández por si estoy solo al aire para meter algo más que no sea solo mi voz. Ayúdenme ustedes. Otra hoy voz. que Así yo me puedo dedicar a la operación, a Para, para no pifiarle, a presentarlo para que yo pueda poner el... Bueno, yo sé que no se cuenta todas estas cosas en radio, que se hace y ya, pero no, no sale, entonces la tenemos que contar. Saludalo, Catriel. Catriel Fernández. Hola, Catriel Fernández. Un cuarto... Un cuarto de salame, por favor. Catriel Fernández. Pásame el otro audio, por favor, Catriel. No, a TVL le gusta sin vodka. <risa> Catil Fernández, buen día Buenos días, buenas tardes, buenas noches Ay, Ahí enganchó, muy bien Acá va? estamos transmitiendo desde las 4 de la mañana Esperemos que sea una linda mañana por ahí en el estudio de Enredando las Mañanas Ahí a las 4 de la mañana ya los liberaron a los dos detenidos eh, Todo indica que sí Todo indica que sí A las 4 de la mañana el Pero tipo si estaba Pero si la entrevista grabando. que pasamos a fue mañana, a las 9 Recién la cuando yo vine para acá era un panqueque Sí. Porque el tipo se enrieda, yo voy a confesar esto porque es ¿Que importante. Que dormiste con Catril? No, no, yo no dormí con Catril. Yo pasé por la habitación donde él estaba durmiendo y vi. ¿Por qué? Porque duerme en la radio. Con, no, no, no sé si todo el mundo tiene la obligación de saber que vos tenés una radio. no importa Es una casa medio comunitaria y el tipo estaba acá. Eh, y, y lo importante es cómo duerme, no importa porque yo lo vi. Estaba hecho un panqueque en la cama. O sea, el tipo se enrieda en la frazada cabeza incluida, se cubre todo, es un, un panqueque. Un panqueque siendo generosa, ¿no? Yo diría, o sea, estás en situación de crónica TV, te falta la placa roja, porque vos entrás y ves a alguien tapado el cuerpo entero. Tienes razón, falta, más que panque parece un fiambre, sí, es cierto, es cierto, está. no, es mentira, es, es verdad, <risa> es verdad, es verdad. ¿Cómo, ¿Cómo, era, cómo sí. era cuando quizás era... Bueno. Catril es joven todavía, así que no tiene problema. Pero cuando empieza a tener algún problemita de próstata y se tiene que despertar a la madrugada... Ay, no sé, ¿cómo no hace? sé. Complicado, complicado. Bueno, verdaderamente complicado. Debe, como es él, ¿Oh? debe tener un sistema este, hidráulico de desagote ideado con dos clavos y sí, así como yo no sé nada de física, que recién me estaban tomando prueba en, en el corte y me, me bocharon en todas las materias. Tevele no entiende cómo funciona la palanca, no entiende cómo funcionan los vasos comunicantes, no entiende No, no sí. entiende cómo funciona un destornillador no, yo, yo lo, entiendo, he, lo a ver, he comprobado una vez. Yo entiendo cómo funcionan las cosas pero no de haberlo estudiado, sino de la vida misma Mentira, vida mentira real. Es autodidacto Es mentira, es mentira no no no no Yo no necesito que vos me, me recites los principios de la física sí. pero, A ver, tirame un ejemplo Tirame un ejemplo, por ejemplo, que el agua va a pasar si dejamos abierta la canillita No, que un no. ejemplo que se pueda entender por radio, algo más no, concreto no sé. Plano inclinado Sí, ¿qué pasa? ¿Cómo es la descomposición de fuerzas en un plano inclinado? Eh? No, así te no, no, así no, no porque yo tampoco eso, lo entiendo claro. si lo preguntás así ¿Qué me estás preguntando? No, no, así tampoco, lo, no, no, me tenés que decir algo más concreto Pregúnteme algo de la vida real y yo se los contesto, no necesito haber estudiado para eso Mentira, Vélez. si recién te dijimos qué pasaba si tirás un cuerpo en agua y dijiste que flota, todos nos flotan Un, un cuerpo en agua depende, de qué de si lo tirás a Catriel eh, metido todo en el paquete. paquete. Sí, Probablemente segunda ¿sí? seguram No, seguramente <risa> va a flotar Catriel inconsciente según, a la mañana lo tiraste, Listo. Lata. Si es un panqueque con dulce de leche <risa> Le va a costar moverse un poco Estamos muy tangueros esta mañana ¿eh? Casi lo hago en el otro tono Y estamos escuchando ¿Lo ubicás Luisa? este? Era más blanda que el agua Así es En lagoa blanda Era más fresca Que el río Nada en Flor Flora Y en esa calle de estillio Calle pelé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 Como un pájaro sin luz Que le habrán hecho mis manos Que le habrán hecho Para dejarme en el pecho un pedazo de vida nada fue en flor primero hay que saber sufrir después amar después por ti y al fin andar sin pensamiento Esas vanas de un amor Se escaparon en el viento Después ¿Qué importa del después? Toda mi vida es el viktigt. Que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud Que me ha dejado är Como un sí. Uno es Baglietto Es reconocible El otro quizás no lo reconozcas Pero deberías reconocerlo más que a Baglietto Es Virgilio Expósito El maestro Virgilio Expósito Ahí está. Hasta las 12. Enredando las mañanas Un mapa sonoro de la información Y las noticias Hecho en red RNMA Eh, Fernando Catriel vos sabés que eh, en la ciudad de Buenos Aires hay un ministerio de educación uh -huh. y que su ministro es Esteban Bullrich ¿estás seguro? estoy eh, segurísimo eso, eso es. esos que organizan inscripciones online tan exitosas oh. y que hacen eh, remodelaciones de escuelas uh -huh. que no las terminan las terminan mal y a veces producen accidentes en este caso, pasó en la Escuela Normal 7, en el barrio de Almagro, allí en la Avenida Corrientes y Gascón, uh -huh. donde eh, es una escuela primaria, eh, secundaria, terciaria, también funcionan en otros turnos un comercial. Y hoy a la mañana, a las 7 de la mañana, eh, los docentes, los alumnos, la cooperadora, hicieron una movida en la puerta del colegio justamente... ...por una serie de deficiencias e inconvenientes... ...que están teniendo desde hace tiempo allí en la escuela... ...y ahora estamos comunicados con Paula Scars... ...que ella es consejera estudiantil del Normal 7 del Terciario... ...¿sí? Y a, pertenece a María Popular... ...la corriente María Popular... ...y queremos que nos cuente Paula... Eh, ...bueno, ¿qué fue lo que pasó en estos días? ...y a qué lo llevó a que hoy tuvieran que hacer esta movida... ...en la puerta del colegio, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Eh, sí, el edificio de Humahuaca, de, de la parte de que que da Humahuaca, es un edificio que nos entregaron a nosotros en el 2011. Uh -huh. Con lo cual, lo que estamos denunciando es como loco. Eh, problemas edilicios no en un edificio viejo, en un edificio que tiene muchos eh, años, sino en un edificio que fue entregado nuevo. Sí. Eh, con lo cual... Nada, el como bien vos decías, el el edificio fue entregado sin terminar, eh, con fallas estructurales, y el mantenimiento además que realiza la empresa privada que el gobierno de la ciudad contrata para, para las cuestiones de infraestructura escolar, es muy eficiente. Eh, las fallas que, digamos, la asociación cooperadora se encargó de hacer un informe eh, bastante completo, eh, denunciando un montón de, de puntos eh, en relación al edificio a lo de inicio, que venimos denunciando desde hace, de, desde que se inauguró. Eh, uh -huh. Hace unos años una de las puertas de entrada de Humahuaca se cayó sobre una nena de, de séptimo grado. Eh, hace unos meses esa puerta se volvió a caer, con lo cual eh, ante la, la, las denuncias que hicimos de la comunidad educativa, no hay una solución, no se nos está dando una respuesta satisfactoria. Sí. Nosotros venimos eh, desde hace tiempo como, como te decía elevando cartas, elevando solicitudes, en otros momentos también realizando movilizaciones, y hace poco tuvimos una reunión con eh, un representante de, de esta de esta empresa, eh, que es el inspector de mantenimiento, que para nosotros no fue, no nos dio una respuesta eh satisfactoria. ¿Recordás eh, el nombre de la empresa? Plan Obras se llama. ¿Cómo? Plan Obras. Plan Obras. Sí, Anónima. sí. Ajá. sí. Eh, es... Bueno, como te decía, eh, justificando lo injustificable, eh, con lo cual nosotros eh, hace este año venimos articulando desde los distintos sectores de la comunidad educativa, como bien vos decías, es una escuela que tiene cuatro niveles, somos muchos los que habitamos ese edificio en malas condiciones. Eh, donde peligra nuestra seguridad eh, bueno, venimos eh, articulando y esta mañana hicimos un acto y un corte de calle ahí en la en la puerta de corrientes eh, para visibilizar y presionar que lo que nosotros queremos es una reunión con los responsables políticos de esta situación eh, no es eh, un hecho aislado lo que ocurre en el Normal 7 en toda la ciudad de Buenos Aires eh, y en todas las escuelas Eh, hay problemas edilicios y tiene que ver con eh, un recorte presupuestario que se viene dando desde el, go eh, desde el gobierno sistemáticamente. Eh, por ejemplo, el presupuesto eh, para este año de educación es del 21%, mientras que en 2012 era del 30%. O sea, hay una eh, baja sistemática que tiene que ver con la cuál es la política educativa del macrismo, ¿no? Entonces nosotros también denunciamos eso, digamos, no nos quedamos en aunque es gravísimo, digamos, que se caigan eh, las placas de, del cielo raso, que por momento, que por, hay, hay días que el agua no funciona y se tienen que cortar las clases, eh, que la calefacción eh, funciona mal. Hay, hay, hay lugares en la, en la escuela donde estás en remera y lugares donde tenés que ponerte campera porque hay una mala distribución del calor, eh, sino que eh, lo enmarcamos, digamos, en entender cuál es la política de este gobierno. Sí, digamos, eh, Paula, ¿cómo estás? Fernando Tebel es mi nombre. Eh, ¿Qué tal? La, la verdad que lo que contás no es muy diferente de lo que cuentan este, cualquiera que vaya a una escuela pública en la Ciudad de Buenos Aires. El, uh -huh. el, el, el problema acá es que estamos hablando de una obra nueva, ¿no? Digamos El, el uh -huh. problema que lo que lo hace doble a, a, al asunto es que estemos hablando de una escuela nueva porque justamente, ¿qué hay que esperar de, la, de aquellas que, que todavía están esperando obras? ¿no? Este, uh -huh. de, digamos Están peleando por algo que cuando lo tengan va a ser la, la, la misma pelea que están dando ustedes ahora. Es, es deprimente uh -huh. el panorama. Sí, sí, sí, sí. De hecho, eh, antes de que de, de que nos dieran el, este edificio, eh, se cursaba en lugares mucho más, este, terribles. Eh, de hecho, bueno, la, los distintos niveles estaban en, en, en varios edificios distintos. Y si vos ves, vos entrás al al a la parte de Humahuaca ahora y decís, qué lindo, che, todo pintadito, eh, parece como muy moderno. Y la verdad es que lo que nos están vendiendo es una fachada y también juegan con eso, ¿no? Con que amedrentar, digamos, la, la lucha que se fue dando por el edificio previo a, a la entrega de, de esta parte de Humahuaca. Sí, además la parte vieja, digamos, la que da sobre Corrientes, porque sí. para quienes nos están escuchando y de otras radios del país, que sepan que eh, esta, esta escuela da sobre Avenida Corrientes Y Humahuaca es la calle paralela, es una es una escuela que es ocupa toda la, la cuadra, claro, ¿no? de un lado uh -huh. al otro, pero en Exacto. la parte de Corrientes también hubo remodelación, ahí repararon, porque yo estuve no hace mucho por allí y vi. Eh. Bueno, en la parte de Corrientes el problema más grave son las, eh, las, la, las rajaduras que tiene la, la fachada y problemas de humedad, que uh -huh. eso sí tiene que ver, si querés, con que es un edificio muy antiguo. Pero eh, las rajaduras que repararon no son las más graves, eh, las más eh, profundas siguen están siguen siguen estando eh, ahí y los problemas de humedad tampoco. Sí, eh, en una en una de esas aulas hace pocos días eh, hubo desprendimiento de dos placas de chapa de, eh, del cielo raso en una de las aulas en el horario de, de clase, ¿no? De las alumnas sí, de secundaria. Exacto. Bueno, y eso eh, decíamos hoy a la mañana en el acto, en la escuela to todos los días se cae algo, se mm -hmm. cae una puerta, se cae un azulejo, se cae una placa, más o menos grave, pero todos los días se está cayendo algo. Eh, con lo cual nosotros eh, entendemos que esta situación es insostenible, que no es eh, un, un edificio habitable por una comunidad educativa, eh, y entendemos que la única forma de, de, de ganar estas cosas es saliendo a la calle, movilizándose y demostrando que somos muchos, peleando por lo que nos corresponde. Sí, no, además, eh, la empresa que vos me dijiste que está haciendo el mantenimiento, ¿es la misma que hizo la construcción? No estoy segura de eso, pero calculo que sí, porque es una empresa privada, uh -huh. eh, terciariz, que el gobierno terciariza. Eh, no estoy segura si es la misma la de mantenimiento que la que hizo Porque es probable... El es probable que sea la empresa que hace el mantenimiento porque seguramente todavía no tiene el final de obra terminado. Entonces tiene que ir reparando. Eh, pero lo que vos decís en cuanto a todas estas cuestiones que se van eh, dando de que se cae una puerta, que se cae un azulejo, que se cae... Eso se llama en la construcción visos ocultos. Quiere decir que en el momento que se hizo la construcción se fue construyendo mal y no hubo una inspección de obra correcta o por lo menos eficiente, para ir comprobando de qué forma se construye. Un azulejo o una cerámica se cae porque la pegaron mal, eh, ni más ni menos que por eso. Exacto. De hecho, ese es, eh, ese es el tema también, porque por ahí, eh, de todas las denuncias que nosotros hacemos, eh, lo que arreglan es lo más superficial, pero lo que realmente es un problema estructural, donde hay que poner eh, plata, porque hay que invertir en educación esas cosas quedan como relegadas entonces nosotros tenemos que salir nuevamente a movilizarnos y a decir esto no se está cumpliendo eh, esta promesa no se cumplió eh, sí, por eso sí. porque son digamos problemas de, de, de que vienen de la obra, claro claro, además si si mal no tengo información hay aulas incluso que no tienen ventilación Sí, sí, Todo to, el problema de la de la ventilación y sobre todo el problema de la calefacción sí. eh, es, es grave. Sí, sí, sí, sí. Porque eso, como te decía, hay lugares de la escuela donde ahora, hoy, el día más frío del año, <ríe> estás en remera... Eh, y lugares donde tenés que poner la bufanda. Bueno, no sé. sin, du sin dudas es eh, una invitación a, a pasarse a las escuelas privadas, es una, una cosa que, por cierto, no inauguró el gobierno de Macri, hay que ser justo con esto, venía de los gobiernos anteriores, una desatención sí. absoluta por la educación pública, que desencadena el traspaso de los chicos de a poco hacia las escuelas eh, privadas y se van generando como dos niveles, ¿no? Este, eh, hay unas pocas familias eh, que por una cuestión ideológica deciden mandar a sus chicos a, a, a digo, me estoy refiriendo a familias de clase media, que por una cuestión ideológica deciden mandar a sus chicos a una escuela pública y después la escuela pública queda para aquellos que no pueden pagar una escuela privada, digamos, ¿no? Totalmente. Como un descarte. Es una clara política que, este, con, con lo que nos acaba de contar eh, Paula Scars, queda clarísimo que es así, porque si, si las nuevas obras están mal hechas, a, además del negocio que puede haber en la obra pública, Eh, estamos ante una situación que va a ser difícil revertir y que en todo caso la pueden revertir ustedes que están estudiando en esos lugares, eh, movilizándose y tratando de, de poner en evidencia esto para que la escuela pública no quede como un descarte. Sí, Te... y nosotros desde aquí, desde Obvio, los medios, eh, dar a publicidad, dar a conocimiento de lo que está pasando, ¿no? porque si no, en la mayoría de los medios esto no sale. Uh -huh. Te agradecemos, Paula. Gracias a ustedes. Adiós, buenos Hasta días. No han, escuchado, no, han, no han escuchado nunca el comentario que se repite en, en, en ciertos ámbitos de clase media en el último tiempo, que las escuelas públicas están, ahí están todas llenas de, de paraguayos y de bolivianos sí nunca escucharon este comentario y de Argentina me, bastante me, frecuente me acuerdo Argentina? de un candidato a jefe de gobierno que una vez salió a explicar por qué no confiaba en la educación pública y por qué sus hijos iban a una educación pública uno de barbita de poco carisma que ya tiene varios partidos perdidos <risa> sí me imagino me imagino quién es eh, che nos están acusando de que arrancamos muy bajón con la música que mucho tango qué sé yo Obviamente la gente que critica no propone, entonces nosotros le vamos a ir a una fácil, una que sepamos todos. O podemos hacerla peor, redoblar la apuesta y poner un tema más deprimente aún. Ya más que deprimente nos fuegamos, aún. Le, le tiramos algo peor así y se duermen todos los oyentes. Ah, vamos a levantar la mañana. Después de la nota que acabamos de hacer, levantemos un poco la mañana con una que... Hasta que no conoce a los redondos, conoce. Estamos para hacerte feliz Estamos para enredarte en esta mañana Hecha desde la Red Nacional de Medios Alternativos Y para contarte la realidad Que no siempre es motivo de felicidad Estás escuchando la radio De la Red Nacional de Medios Alternativos Para comunicarte con nosotros Envía un mail a... RNMA arroba rnma .org .ar, Red Nacional de Medios Alternativos. Alternativos. Www.rnma.org.ar. Bueno, siempre es interesante asistir a las diferentes producciones que se... Van dando que se fueron dando en el último tiempo a propósito eh, de documentales que tengan que ver con el terrorismo de Estado. Hay muchísima producción eh, que se ha impulsado, en muchos casos desde el Estado, pero en otros casos de manera autogestiva. Y esta historia eh, que está narrando Gustavo Marangoni, este, a quien tenemos en línea, tiene que ver con, con, con una historia eh, individual Eh, eh, pero que, que también cuenta, eh, digamos, cómo en, eh, afuera de las grandes ciudades se eh, vivió el terrorismo de Estado en lugares que eh, fueron refugio, pero que a veces no alcanzaron a ser refugio para todos. Es la historia de Julio Schwartz en El Bolsón. Nos están escuchando allí a través de Radio La Negra. Eh, y lo, lo recibimos a, a Gustavo. Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido aquí a Enredando las Mañanas. Soy Fernando Tevele. ¿Cómo andás? Hola, qué tal. Buenos días. ¿Cómo va? Gracias por por recibirnos y por contarnos eh, sobre el documental y sobre el porqué de rescatar esta historia. Eh, mira, el documental, eh, bueno, como bien decías, tiene que ver con el terrorismo de Estado eh, y surge o comienza el documental con la desaparición de una persona que embolsó en dictadura en el año 78. Y ese es el, como el comienzo de la narración del documental. El documental, el, o el tema del documental, es el silencio y son las palabras. Eh, digamos, eh, esta historia, esta desaparición, o la desaparición de, de esta historia, también desaparece, digamos, la, la historia también desaparece eh, del Bolsón. Yo llegué a vivir acá en Bolsón hace unos 13 años y recién hace unos 5 o 6 años me enteré que había un desaparecido y había gente que sabía pero no es algo que no, que no se transmitió, no se instaló y también en lo familiar, en la familia de Julio es una de las tantísimas familias, la, que no sé si me equivoco a decir que la mayoría que no habló, que no lo comunicó para afuera, o lo habló muy poco, muy poco para adentro, que donde se fue instalando el silencio paralelamente en la sociedad y en esta familia que no digamos que a partir de la desaparición de de Julio se van de bolsón, ocurre lo mismo, no, se, se instala y se cristaliza el silencio. Pero, pues bueno, eh, la película plantea lo, o, o se pregunta cómo se pueden vivir tantas décadas con el silencio y también se plantea la, la, la necesidad y sobre todo la posibilidad de romper ese silencio. Uh -huh. Son los hijos de Julio los que después de mucha, muchos años, estamos hablando de más de 30 años, empiezan a preguntar más, a plantearse, a, a bueno, por distintas eh, cuestiones, eh, empiezan como a, a despertarse, a quebrarse ese silencio y los que nos traen a Bolsón, los, o nos despierta a nosotros, y nos, les recuerdan a algunos y nos avisan a otros que acá también hubo un desaparecido. Claro, y en el Bolsón esta es, es una historia que se sabe y no se habla o que no se sabía, digamos. mira bueno, a partir de ahora, a partir de la llegada de, de Germán y Adriana, que son los hijos de Julio, ya sí, ya está instalado y todo el mundo sabe. Pero hasta hace cinco años, yo te diría que de la gente que vivía en el 78 acá, La mayor parte sabía, pero no lo transmitió. Y otra parte no, no lo supo nunca. Y los que llegamos después, eh, yo repetía, ¿no? Cuando charlando con otra gente, diciendo, no, no, acá no, hay, no, no, hay desaparecidos. desapareció más cerca, eh, más cercano geográficamente es, eh, es Juan Armand de, de Bariloche. Bariloche está a 120 y tantos kilómetros de de, de acá. Sí. Sin embargo, digamos eso que yo repetía, que alguien escuchó, que yo lo decía y como yo lo escuché de mucha gente más. No había nadie de acá que dijera, no, sí, mira, acá hay desaparecido. Yo me acuerdo eh, de haber participado con algún trabajo que había hecho para Madre Línea Fundadora, de un video que había hecho y con, con otros artistas, con músicos, de un acto del 24 de marzo y a Julio no se lo mencionaba, la desaparición de Julio no se la mencionó. Uh -huh. eh, inclusive, digamos, obviamente esas movidas, acá esos recuerdos del 24 de marzo se hicieron en lugares... Eh, que promovían toda la cuestión de los derechos humanos y ahí tampoco se hablaba, eh, se ocurrió algo muy mm, medio raro, ¿no? Y que nosotros creemos o la, la pregunta que se hace eh, que se hace la película y, o, hasta más que, la, más que la, la, la hipótesis de la película, es que el bolsón, digamos, si bien está dentro del país hay muchísimos lugares del país donde no se habla de sus desaparecidos, sobre todo por los más chicos, eh, También tiene un condimento especial que es esta cuestión paradisíaca, ¿no? Por eso el título de la película es La memoria, sí. otra historia del paraíso. Sí. Eh, nos inventamos, nos construimos, toda una burbuja. Tanto la gente que vivía acá eh, como, bueno, la llegada de, de, de toda una cuestión muy hippie y después transformada en muy New Age, donde, como dice uno de, de los entrevistados en la película, esto era el paraíso y en el paraíso determinadas cosas no pueden suceder. Uh -huh. Entonces creo que eso ayudó desde lo social a que, a que esta historia también desapareciera. Eh, es un mito pensar que, digo, porque he escuchado este comentario varias veces en diferentes lugares, eh, hablando del Bolsón y hablando de San Marcos Sierra, digamos, de, de, de esos eh, refugios que se convirtieron en, en lugares eh, donde la cultura hippie se asentó este, y se reprodujo, que, que en esos, esos lugares eran buen, buenos refugios para la militancia porque la policía tenía tanto prejuicio con el equipismo que decía, bueno no, estos están este, todos fumados, ninguno va, va a estar haciendo política, y entonces en esos lugares no buscaban, porque esta historia que vos contás de Schwartz, que se, justamente se escapó y se refugió, uh -huh. e intentó refugiarse allí, desmiente esto, pero era, era, ¿fue una excepción o, o era una regla? No, mira, eso no, no, no sé en otros lugares, que voy a hablar de Bolsón. Bolsón estaba, estaba, estaba controlado. Acá teníamos y tenemos hoy viviendo con nosotros eh, Personal de inteligencia del Batallón 601 eh, Inclusive uno sigue conviviendo con nosotros el remisero y capaz que tenés la mala suerte De que te hizo un remis y, y te lleva uh -huh. eh, que, que complicada la palabra, te lleva, ¿no? Eh, sí. Digo que, que es ambigua No, había había gente de inteligencia Acá hubo, hubo otros desaparecidos A partir del, de esta película Eh, surgen uno o dos desaparecidos más Una persona que sí estuvo desaparecida y después aparece al poco, A las pocas semanas o meses aparece, pero estuvo desaparecida y otra persona que sabemos que fue secuestrada Y a vol son no volvió y no tenía familia acá Así que no sabemos si sigue desaparecida o no Pero sí hubo presos, hubo, un, hubo presos legalizados Había una persona del PC que lo llevaban presos eh, bastante seguido eh, una persona que fue director del hospital estuvo preso legalizado en la costa, eh, la costa llamamos nosotros a, a la Patagonia de la Costa Atlántica, no sé si en incomodor sí. o entre el León, no sé dónde estuvo, un año y medio preso, eh, y había a partir de esto eh, empiezan a surgir, lo que, digamos, obviamente que hay que cheque, que, que que chequearlo, ah, tal que nombraron, recibieron buchón, tal otro, estaba la historia de, de que acá había de que acá había buchones y sigue, sigue estando, digamos, eh, acá no hay policía federal porque no hay no hay instituciones federales, no hay estación de tren en la provincia, pero se sabe que hay buchones de, de la federal también ahora. Claro. Eh, así que no, no, eso es un, un mito. Eh, es un mito. ¿Quién era Julio César Schwartz y qué pasó con él después de que lo secuestraron? Mira, Julio César Schwartz era un militante del R veintidós de agosto. Eh, en el 75 se van de Buenos Aires, le allanan la casa. Él era trabajador del Banco Nación y se va a trabajar al Banco Nación a Bariloche. Si no, no, no, no sé que clandestiniza nunca él. Eh, sigue trabajando con, como empleado del Banco Nación del 75 a mediados del 76 más o menos, fin del 76. Y de ahí eh, se viene a Bolson, deja el trabajo del Banco Nación y viene a trabajar como encargado del hotel. Eh, a Rayanes en esa época ahora se llama Cordillera eh, que era el hotel había dos hoteles acá en esa época era el hotel más importante así que ni siquiera él viene en esa calidad de hippie es el medio de la montaña no, no es una persona inclusive que, que hace muchos vínculos con la sociedad de, de acá no ser el gerente del, de, del hotel más importante le daba una visibilidad muy Eh, muy grande y él está, está con su nombre, nunca está clandestino ni ni se va a vivir al medio de, de la montaña. Uh -huh. eh, ellos viven un año y medio acá, en el viven en el hotel, eh, él, su mujer y sus dos hijos, y al año y medio lo, eh, lo secuestran. Eh, viene un grupo de Buenos Aires, se presenta como policía federal, Y se supo después que, el mismo día que lo secuestran, él eh, llega al banco, que es un centro con destino de, eh, uh -huh. de, de detención, sí, que sí. está en la avenida en la autopista Richeri, estaba eh, al lado del Vesubio. Digamos. Estaba, claro, está, está destruido. Fue eh, un lugar uh -huh. que formó parte de un circuito, eh, el Club Atlético, que fue... Sí, con el Olimpo también. Exacto, el, el Club Atlético que fue demolido cuando... Eh, cuando construyeron una autopista <coughs> y hoy está las excavaciones arqueológicas debajo de la autopista en el montículo de tierra que sostiene, eh, de allí eh, los trasladaron al banco y del banco los trasladaron al Olimpo, en el barrio de Flores, más conocido también por la película Garay Olimpo de Marco Bechis. Eh, sí, te cuento, el banco no está destruido ahora, no estuvo secuestrado Julio Ahora duermen los infantes de, de infantes de la policía de Bonalent. Es verdad, te razón, es cierto. Está, remo está remodelado el lugar. Uh. Pero nosotros estuvimos sí, sí. De, no, no, La de confusión de fue por el, por el Vesubio que está ahí claro, sí está y que sí fue destruido. Eh, Gustavo, estamos charlando con Gustavo Manangoni que realizó el documental La Memoria, otra historia del paraíso, que rescata este, una historia personal pero que cuenta a través de esa historia personal cómo se vivió la represión en el, en el Bolsón. La historia es la de Julio Schwartz allí en el, en el Bolsón. Eh, sabemos que se está proyectando eh, la película en el Bolsón. Nos gustaría que nos cuentes dónde van a estar mañana viernes, para quienes nos están escuchando en vivo, y también eh, que nos este, diga si, si va después a circular la película como para que la veamos en otros puntos del país. Dale, si me, vos, me, igual, si me permitís, quería aclarar también que la película sobre, digamos, si bien cuenta toda esta historia del terrorismo, estado habla básicamente de la recuperación de la memoria y de la, y de la palabra como, como un medio para para curar heridas, digamos, en ese sentido, claro. no en otros, la película tiene un final feliz, es decir, hay una familia que recupera la memoria y un pueblo que recupera la memoria uh -huh. y habla de lo curador, sanador se dice acá en Bolsón, se usa mucho esa palabra, sí. que, que es la palabra. Claro. Eh, y bueno, con respecto a los otros, mañana acá en Bolsón se va a proyectar a las 19 horas en el Instituto de Formación Docente, Eh, Y, ha estado, y estamos en tratativa, bueno, para que se estrene en Bariloche, en julio eh, se va a presentar en Bolsón, en el Centro Cultural Galeano, pero no tenemos fecha, y la idea sí es moverla lo más, más posible, eh, se está presentando también en festivales, en el festival audiovisual Bariloche se va a presentar, uh -huh. eh, estuvo la película se pasó por primera vez en Buenos Aires, en el FICIP, que fue el Festival Internacional de Cine Político, Esa fue la primera proyección pública que tuvo y fue el 11 de mayo, y acá tuvimos hace dos o tres semanas un estreno con dos funciones los dos hasta la llena unos debates muy muy muy interesantes que esperamos que se reproduzcan eh, mañana es viernes sí mañana es viernes a las 7 de la tarde uh -huh. bueno Gustavo te agradecemos este contacto y, y esperamos eh, ver la película por acá pronto Eh, para, para poder volver a charlar habiéndola visto eh, y para, para intercambiar a propósito de esta historia que, eh, que, que nos narrás de allí, de, de, del Bolsón, eh, un lugar que tanto queremos eh, y, y al que llegamos todos los días a través de los compañeros de Radio La Negra. Un abrazo grande. Bueno, eh, muchas gracias y saludos para todos hemos charlado con Gustavo Marangoni, él eh, este, presenta esta película que, como bien dijo, ¿no? narra la cuestión de cómo recuperar Eh, ¿cómo, cómo las familias van reconstruyendo su historia Las que pueden, ¿no? Esta que él está contando Tiene, como lo dijo, un final feliz Porque se logra reconstruir la historia Tanto para la familia como para el pueblo eh, Para nosotros que estamos trabajando ahora Especialmente en una de estas historias Que justamente no se ha logrado reconstruir Porque casi no hay testigos Eh, seguramente hoy en el horario público vamos a estar eh, profundizando Vamos a tener nuevos testimonios eh, Pero hemos publicado algunas notas en nuestra página Sobre la historia de la familia Taubaf Una familia diezmada por el terrorismo de Estado Del que queda un solo sobreviviente que tenía 12 años Y que estuvo secuestrado cuatro días en aquel momento Que es Oscar eh, Taubaf eh, Que no sabe qué pasó con su hermana Porque está la certeza de que su hermana se escapó de la patota de la ESMA Logró escaparse Hoy vamos a agregar un nuevo testimonio que certifica que se volvió a reunir con sus compañeros del Partido Peronista Auténtico una vez que logró escaparse de la ESMA, que era un dato que no teníamos hasta aquí, de la ESMA o de la patota de la ESMA, eso no lo pudimos establecer, pero todavía no sabemos qué pasó con Clara Laura, si la volvieron a secuestrar, si logró escaparse y se murió en otro lado, digamos, este, aún cuando pensamos que está todo sabido, Eh, está bueno recuperar estas historias y saber que, que todavía hay un montón de cosas para, para reconstruir en lo que tiene que ver con, con lo que sucedió durante aquellos años, ¿no? Y, y que muchas de esas reconstrucciones tienen que ver eh, con, con lo que decía este Marangoni recién, ¿no? con la posibilidad de que sean sanadoras. Acá también este, usamos mucho esa palabra. En otro tiempo.. Y en este mismo lugar había un río de verdad. Nosotros elegimos viajar las mañanas a través de la radio, elegimos este medio de locomoción tan fascinante, que nos lleva para el mar, que nos lleva para la cordillera, que nos lleva para el norte, para el sur, para donde elijamos, o en realidad para donde nos elijas vos.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 que tienen más de un valor siempre, claro. ¿no? Y uno puede jugar con eso. Cada cuatro años llegan esos hinchas carentes de todo tipo de conocimiento futbolístico. La Argentina pierde! ¡Se va a la B! Ellos son los paracaidistas del fútbol. Che, se juega en Brasil, ¿no? Que Picardial no se juega en la playa. ¿Las amarillas que se acumulan, las canjean por algo? El gol olímpico no vale solo las olimpiadas. A mí lo que más me gusta es la inauguración. A mí me pone la piel de gallina. La coreo que hacen... ¡Golazo! ¡Che, sí, es muy bueno Quién es nuestro! Es muy bueno el chiquitito ese. ¿Cómo se llama? ¿Quién es? Bueno, no se preocupen, no es que, tenemos, no es que hemos dado un volantazo y decidimos enredando las mañanas empezar a tener publicidad. Simplemente... Este, estamos abriendo la mesa fovalera. Que, que nos dimos, nos abrimos la semana pasada, este, junto con los compañeros de, de la colectiva, eh, para, para poder charlar un poco de, de fútbol y, y de los aledaños del fútbol. Y escuchábamos esta publicidad este, que me sirve en principio para saludar a, a Daniel Giovannini, que no está auspiciado. Este, ¿Cómo está, Dani? Bien, bien, la camiseta mía no tiene ningún auspicio. ¿eh? Exacto, ahí está, ahí está. Ahí está. No, además se lo recortamos este, por eh, una cuestión de protección al oído. Ah, yo te iba a decir, qué qué ¿de quién es esta publicidad de, eh, de La Gaseosa? Walmart, ah, eh, de Walmart. Ah, eh, de Walmart. Sí, eh, trabajosamente hay otra publicidad allí eh, este, donde trabajó muchísimo menos. Ahora la empresa apenas uh -huh. pone tres notas sobre el final de una publicidad de un minuto y medio. Fíjese que es algo notable y uno sabe de qué se trata, ¿no? Exacto. Hasta qué punto domestican de alguna manera nuestros oídos. ¿eh? Uh -huh. Pero Walmart, no, Walmart eh, se mandó los dos, un tercio de la publicidad del espacio, este, sin cartelería ni nada. En el final, un tercio este, de su discurso está destinado a, a Walmart. Che, ¿eh? sí, yo tengo, eh... no, una cosita nada sí. más. ¿Por qué, por qué propuse esta, este, Fer? Buenos días para empezar, ¿no? Este, buenos días. Eh, buenos días. Esto por, porque me pareció que era una de las pocas publicidades que está eh, que, que, que por lo menos está amable, que por lo menos tiene, este, toma otro costado, que por lo menos despierta una sonrisa, ¿no? Uh -huh. Nada por, eso. Porque vos decís que las publicidades que hubo. Este, hay, hay, eh, yo vi algunas, unas cuantas eh, De carácter misógino Digamos apelando a, a, este, a Bueno, sabemos que las empresas Tienen para estas ocasiones eh, Digamos que las empresas que publicitan Alrededor del fútbol Son aquellas que le pueden vender cosas A los varones en general uh -huh. Así como la otra vez este, Viendo un, un día que se nos ocurrió aquí Una tarde después del enredando Prender la televisión nos dimos cuenta de que todas las publicidades, fuera del Mundial, ¿no? Antes del Mundial, que todas las publicidades de, ese, de esa franja horaria eran artículos de limpieza. <risa> claro. Increíble, sí. todavía, ¿no? Todavía sí. nosotros pensamos que se ha avanzado mucho y claro. sin embargo, no, porque imagínate que si hubiéramos avanzado las empresas no utilizarían ese horario para venderle a las mujeres los artículos de limpieza. O cremas de belleza, ¿no? Sí, sí, claro. Y aparte artículos de limpieza destinados exclusivamente al uso femenino. No, no, no, no, por supuesto, sí, Digo, sí, claro. Este... No, no, no, no, no es que ahí había un hombre limpiando. No, no, claro. no, no, no, no, ¿cómo claro. va a suceder eso? No, de ninguna manera, de ninguna Exacto, manera. Exacto, fijando el rol ahí, ¿no? Me parece. Bueno, lo contrario pasa con el fútbol también, ¿no? Sí. Así que así todo que las mujeres se han metido mucho y van a la cancha y, este, y, y, y han tomado, han vencido este prejuicio y se han metido a disfrutar también del juego, de todas maneras sigue siendo algo que las empresas ven mayoritariamente como para varones. Che, tengo, les resuelvo el problema que teníamos la semana pasada en cuanto a las contradicciones que nos generaba el mundial. Bueno. Porque, sí, sí, se las resuelvo rápido, porque Matías Arriola, con tuyo, eh, Dani, sí, este, sí. Eh, eh, nos, nos mandó de un blog montevidiano que Ajá. se llama Etcétera. Ajá. Sí. Emiliano Tuala etcetera.blogspot.com.ar es muy difícil, Emiliano tuala, etcetera.blogspot.com.ar que tiene 10 consejos para intelectuales progresistas que quieren mirar el Mundial sin culpa, es, maravilloso es? es maravilloso es maravilloso, es muy largo para leer en, en radio Ajá. pero les tiro algunos, algunos tips que recomienda, bueno, bueno. que recomienda Emiliano, uno, critique la inauguración Quedará claro que usted es un intelectual progresista si critica la fiesta de inauguración del Mundial argumentando que con lo que se gastó comían miles de africanos o que es lamentable que se recurra a figuras extranjeras que representan la cultura imperialista. Si usted Ajá. se detiene a elogiar el pan dulce de Jennifer López, su crítica perderá todo efecto. Ese es el consejo número uno para disfrutar el Mundial, siendo un progresista intelectual Este, y no sintiendo culpa eh, sí, Linda ironía, ¿eh? Exacto, sí, sí, sí, sí Bastante, sí. bastante Bueno, sí. eh, a ver, critique eh, este, El 6 Critique a la socialdemocracia brasilera ah. Cada vez que alguien hable de lo que costó el mundial O de los disturbios en San Pablo O incluso cada vez que Brasil reciba un gol Usted debe realizar alguna reflexión Sobre los gobiernos del partido ah. de los trabajadores A modo de ejemplo Si Brasil pierde en cuartos de final Diga que esto marca los límites de la socialdemocracia. Pero si sí los brasileros salen campeones del mundo, afirme, contrariamente, que esto es la socialdemocracia, social pan y circo. <risa> claro. <risa> Está bien. Bueno, son este, consejos para, para progres que, eh, lamentablemente, debo reconocer que en el Uruguay abundan. El último, que es el octavo en realidad, despotrique contra la prensa. Aunque mire, todas las transmisiones existentes sostenga que la avasallante televisación del Mundial solo busca tapar otras noticias que, de saberse, pondrían en jaque al capitalismo. Por ejemplo, acuse a Julio Ríos de, ocu de ocultar el aumento de la producción de azúcar en Cuba o a Rodrigo Romano de obviar el auge de la educación secundaria en Vietnam. Y así sigue. Son 10 consejos imperdibles Ajá. que pueden encontrar en este blog montevidiano. Eh, que, que, que nos ha mandado, etcétera, se llama el blog. Este, y Emiliano Tuala se llama quien lo, quien, quien lo hace y se ha tomado bastante tiempo para pensar. Quizás pasándolo por. seguramente pasándolo por sus propias contradicciones, ¿no? Eh, es muy probable, sí, es muy probable. O con un eh, este, tal vez, no lo conozco algún agudo, este, alguna alguna capacidad de leer lo que lo rodea también, ¿no? Uh -huh. Este, porque bueno estas son, son las las contradicciones de una sociedad eh, en, en parte, este, que está que, que se piensa progresista, ¿no? Uh -huh. Con lo que todo eso significa, pero bueno eso sería para otro tema, ¿eh? Este, no sé, yo creo que por un lado he mirado fútbol poco. He mirado fútbol, eh, lamentablemente me encontré en el caso puntual de la selección uruguaya con una de las actuaciones más espeluznantes que yo haya visto, por lo menos. No sé qué le pareció a usted. Eh, me, me sorprendió que la famosa garra charrúa, que todos les reconocemos, no apareciera y que Lugano al final del partido dijera que estaban cansados. Eso. Lo que me hizo pensar en que en realidad, y también como parte de, de cómo se ha mercantilizado el fútbol a, a extremos eh, casi que irreparables, sí. en, en, en otros mundiales había un mes de descanso desde que terminaban las ligas europeas, o incluso la, la, la argentina, hasta que empezaba el mundial. Yo recuerdo el mundial 86, casi 30 días de concentración... En, eh, un, en una parte de Jujuy y la otra parte en México para adecuarse a la, a la altura eh, y acá terminaron hace una semana y ya están jugando de vuelta no entonces el primer partido están cansados no Luis sí pero eso me resultó absolutamente insólito porque no no tenía este realmente no tenía nada que ver con con con lo que uno tendría que haber visto en ese primer partido no eh, después otra de las cosas que me llamó la atención que no sé si todas las eh, otras usted vio a otras selecciones Fernando es este eh, el tema de, de las camisetas y lo físico Le digo estos muchachos han estado haciendo fierros o se han estado preparando para el fútbol porque por ahí es incompatible no uh -huh. este pero sí puede que sea compatible con eh, con el marketing nuevamente con la cuestión de imagen y con esta búsqueda que este, todos sabemos ya se desató de los nuevos eh, modelos de ropa interior masculina, que algunas marcas este, también globalizadas ya este, están testeando que van a tener eh, después del mundial. Entonces, uh -huh. realmente, ver eso, este, un físico desarrollado, este, que no sé si es por las camisetas o si es porque este, realmente eh, son así, porque no, no lo sí, puedo la, entender. las dos cosas, ¿no? Seguramente... Bueno, Este, Yo creo que, no sé, yo he visto muchos jugadores de fútbol, todos hemos visto muchos jugadores de fútbol, y no me parece que sea compatible una cosa con la otra, no todo es compatible con el hipermusculismo. Claro, ¿Eh? la velocidad, por ejemplo. La velocidad, por ejemplo, ahí está, tenemos un individuo que pesa mucho más eh, en forma absolutamente innecesaria, uh -huh. pero que puede vender calzoncillos mejor. Claro. De hecho, ¿No? de hecho yo no, no, no corro cuando juego al fútbol por mi excesiva capacidad muscular. O sea, tengo, como tengo demasiados músculos, no, por eso no puedo correr. Eh, no. Mire usted, compartimos eso. El problema mío es que los que se han desarrollado son los del abdomen. Claro, claro. Sí, sí, sí. sí En mi caso ah. también. Ah, ¿también? Sí, sí, sí. Trabajo intensamente dos veces por día, por lo menos, para <risa> al mediodía y a la noche para... <risa> claro. para ejercitar los abdominales. A ver, Luis. No, yo escuchaba lo que estaban diciendo. Me, me llama la atención esto de Uruguay y también Argentina, ¿no?, este argumento, esta excusa de... O, o, o una realidad pero que se quedaron sin piernas, que en el segundo tiempo estaban cansados eh, hay 32 equipos creo que fueron dos nada más que escuché al final de los partidos y eso que fueron la primera ronda, la primera ronda que, sí. que estaban cansados yo no escuché a ningún alemán, a ningún holandés y mirá que corrieron eh. a ningún inglés eh, que dijeran y la verdad que nos faltó un poco de piernas Y todos en este fútbol globalizado eh, solamente un mes cada cuatro años se juntan con una misma camiseta, porque la mayoría juegan en equipos y en ligas de distintos países que no son los propios. O sea que, eh, y más o menos todas las ligas terminaron igual. Sí, sí. Eso es eh, un poco extraño. Me parece que también es una cuestión de de historia y de cultura que hay, ¿no? ¿Será acá le, los rioplatenses? Que siempre hay alguna cuestión esta de ¡Y, pero se quedaron sin piernas! ¡Y, pero viste! Al final se estaban ya ahogados, tuvieron que cambiar el aire. Y, y No, yo jamás jamás vi una actuación este de La Celeste como la del otro día frente a Costa Rica, sin demerecer a Costa Rica que puso lo suyo, ¿verdad? Pero... Este, nunca vi, nunca vi falta de iniciativa, garra, nada, nada, no había nada en la cancha. Bueno, bueno. Hoy, tienen, hoy, tienen hoy vuelven a jugar. La posibilidad de recuperarse con, con Inglaterra. A ver, este, no se vayan. Sí, ¿No? La posibilidad está, vamos a ver. No se vayan, a ver si les damos aliento de esta manera. A ver. No, Hola. Ah, los pasajes Uruguay. Ah, ah. No tengo amigo ingles, no tengo un amigo Estamos escuchando a la agrupación Mamanis con bu bu bu al Uruguay. ¿Servirá de apoyo, Dani? Sí, sí, totalmente, totalmente. Así, la voz del cabra este, trayendo este recuerdo. Eh, gracias, Fernando. No, no, no, no es nada, no es nada, son, este, no voy a caer en esos prejuicios, ¿ustedes tienen prejuicios positivos de que son todos macanudos? Este, a ver, vamos a, a decirlo, ¿eh? son personas normales, hay uruguayos, hijo de puta también, ¿no? Porque parece que fueran todos macanudos, ¿no? Viste que hay, hay un prejuicio positivo, por suerte, a favor de, de ustedes aquí en la Argentina, este, que hay que desmontar también, como todo prejuicio, ¿no? Claro. Sea, hay de todo como en todas partes, nosotros... Este, tenemos un montón de amigos uruguayos que son macanudos, como dice el prejuicio, pero conocemos a alguno que otro que, que es Garca, ¿no? Sí. Si, si, si no, no este, diga, habría otros gobiernos y esas cuestiones... Este, claro, o, o, claro, ¿no? claro sí, sí, nosotros tuvimos siempre el correlato, y tenemos el correlato este, de lo bueno, lo malo y lo feo, como decía aquella, este, aquella película, aquel título, ¿no? Sí. así que sí este esto de las nacionalidades sabemos bien que define eh, muy pocas cosas a la postre ¿no? porque exacto. después es donde vive uno y y con quién se junta exacto, exacto. ¿eh? para pensar para para lo que sea ¿no? Uh -huh. y después hay cosas Eh, culturales como la cultura de los bares a propósito de los bares de Montevideo que a mí me gustan muchísimo más que los de Buenos Aires por cierto lo, eh, está viniendo el mozo del bar a ver sí sí sí justamente ya que, ya que lo nombra sabe que Jorge eh, era, ¿no? Jorge Jorge para usted Jorge, Jorge eh, Luis. no eh, yo jamás dije ese Luis discúlpeme yo, yo soy apenas un simple mozo que hace su trabajo eh, con ¿Qué ¿Le tomás, Dani porque pedimos un café pero no te contábamos Sí, yo un cortadito, pero este, si no me lo tiran encima, mejor, ¿eh? Ah, bueno, ah, sí, Ah, sí, ah sí, bueno, sí, bueno, sí. bueno, bueno, bueno. Eh, no, ha sido, ha sido un lamentable accidente eso porque, bueno, ayer tuvimos un día muy, muy particular, sí. era la primera vez y que venía acá. Y ciego también, y, ¿no? ¿no? Sí, sí, Básicamente, sí. Básicamente por eso y eh, Bueno, el, el bastón me, me complica con, para traer los pocillos y, y la ese, bandeja. Daniel, que seguro no le va a llegar. Yo estoy esperando el té que me iba a traer <ríe> ¿todavía? ayer. Todavía, el té de ayer y después el bife. Sí, sí, sí, sí ayer, ayer eh, bueno, cuando, cuando llegó el pedido llegué al estudio de, de, de radio y, y, y no, no, no había nadie. Sí, pero en el pocillo que me acaba de traer, en el platito, no hay un pocillo. ¿Cómo, ¿Cómo que no? No hay una dentadura postiza. Eh, no No, no me diga. No, ¿sabe, ¿sabe qué pasa? Estos, estos muchachitos, estos jovencitos que están en, en, el, en la cocina, que me preparan los pedidos y me hacen estas bromas. Sí. Me, me disculpa, yo voy, voy a cambiárselo. Sí, vaya, ya sí, ya, ya de, se lo traigo. De paso, vamos a ver si le conseguimos otra changuita, porque no, no veo que pueda durar mucho como, como hombre de bar. Bueno, ¿eh? no, lo, no lo veo, no es un laburo para una persona este, que, no, que no ve. No, quiero que no lo tome a mal, no lo estoy discriminando, pero la verdad... Usted, usted me mira con mal ojo. Eh, si, si me disculpa... ¿Y usted cómo sabe si no me ve? Eso es es un es una una, una, una forma de, de decir hombre un presentimiento si Váyase, si, si me disculpa voy a buscar vaya si ojo no se tropiece eh, otro, otra, publicidad, otra publicidad para mí esta fue la mejor publicidad del mundial lástima quién, quién o sea qué multinacional la hizo no te cuento que eh, tiene algunas imágenes para el que la vea Y sí, este, sí, sí, sí. Es muy visual. Pero yo le dejé la marca, le dejé la marca, porque creo que todos la vamos a reconocer, ¿no? Dale, dale. Víctor del Áquila es un hincha de fútbol, pero no es un hincha más. Vivió una infancia feliz hasta que a los 12 años tuvo un accidente que le cambió la vida. Después de electrocutarse y caer desde 15 metros de altura, Hola, perdió amigo, sus brazos. El fútbol me trajo de vuelta a la vida. El amor por el fútbol lo sacó adelante y lo llevó el 25 de junio de 1978 a ver la final de la Copa Mundial de la FIFA. 35 años atrás, repleto, no entra un alfiler. Argentina, Argentina nuevo, Acostumbrado a superar las barreras que le pone la vida, Víctor salta el alambrado y corre descontrolado por el césped del Monumental. Tarantini explota de la alegría, tiembla. Se le aflojan las piernas. Filiol cae de rodillas y se encuentran en el borde del área. Ahí viene Víctor. Entonces sí, nace el abrazo más famoso de la historia del fútbol. El abrazo del alma. Argentina, Argentina es el nuevo campeón del mundo. Sí, me miran todos sorprendidos acá, Dani, que como si nadie conociera el, el, el, abrazo, el abrazo del alma. Así que sí, sí, el abrazo del alma, sí, estaba pensando de, de esta, esta de propaganda era. Claro, esta es una publicidad de Coca-Cola que Ajá. solo se puede ver por la web. No tomen Coca-Cola, no recomendamos tomar Coca-Cola Hace mal, te infla sí. este, Es del Mundial 78 Es rica, pero es una cagada No tomen Coca-Cola, tomen agua uh -huh. Tomen eh, incluso alcohol, si quieren Pero no, no tomen Coca-Cola Digo, para que quede claro que no es una publicidad uh -huh. este, sí. Pero en esa, en esa promoción Que solo se puede ver en la web eh, eh, se, A ver, se reconstruye la historia De Víctor, a quien todos conocemos Como el abrazo del alma Que fue una etapa del gráfico del de la final del Mundial donde están Tarantini y Filiol arrodillados, abrazándose y atrás una persona sin brazos un hincha, que es un hincha sin brazos que es Víctor que... Los abraza como puede. Uh -huh. Y el título sí. exacto para la foto exacta en el momento preciso, que fue el, el, el abrazo del alma, concluyó con una obra realmente extraordinaria. Una foto de Ricardo Alfieri, creo. Sí, ¿no? sí, sí, una foto de Alfieri, que este, lo que hicieron desde esta empresa fue llevar a Filiol y a... llevarlo a Víctor al Monumental de Nuevo, eh, con el relato este que hace el ruso Berea de la situación, pero después lo llevan a Filiol y a Tarantini. Eh, el que narra es el ruso Perea. Eh, eh, Filiol y Tarantini los llevan al, al, al barrio donde vive Víctor y los hacen jugar una especie de picadito, uh -huh. nada. Eh, la verdad que fue una buena idea rescatar esa historia tan reconocible para todos, salvo para Catriel, que ni siquiera tenía idea del abrazo del alma. Y eso que le gusta la fotografía. Año 78. Año 78. Año 78. Exacto. exacto. Eh... Sí, es del Mundial, yo este, sobre el final eh, hay solamente cinco notas, seis notas. Eso es todo lo que pone eh, la empresa esta de gaseosas. Y yo le aseguro eh, que uno reconoce, sin estar mirando el, el comercial, uno lo reconoce. Sí. Hasta tal punto hay una penetración en nuestras vidas, este aun aquellos que no tomamos esa gaseosa habitualmente, ¿eh? este aun así, eh, y siguiendo todas tus recomendaciones, Fernando, porque es cierto, no debemos tomarla, por un montón de motivos. Este, eh, aún así reconocemos, sabemos que eso es está auspiciado, que eso está auspiciando, que eso está proponiendo determinada gaseosa. Uh -huh. y es tremendo. Sí, eh, yo eh, para para el día de hoy que juega Uruguay tengo un pedido que no tiene nada que ver con el fútbol. A ver eh, este, No sé si me permiten un segundito. Dale. Eh, porque nosotros tenemos, nosotros digo en, en las organizaciones eh, populares, en los medios. Este, populares, alternativos, comunitarios, tenemos un montón de profesionales, tenemos eh, este, abogados, tenemos químicos, físicos, eh, sociólogos, eh, licenciados en ciencias de la comunicación, doctores en, en, determinada, en un montón de cosas. Yo hasta ahora no he encontrado un licenciado en semiótica. No encuentro un semiólogo, una semióloga, alguien que nos dé una pauta científica para descular estas cosas, por ejemplo, con las cuales nos bombardean sistemáticamente todos los días. Uh -huh. Entonces hoy, este, que no tiene nada que ver con Uruguay, pero pido eso para el día de hoy. Por favor, eh, alguien, uno, ah, una eh, que diga, yo me animo, yo salgo de, de, de, esta, de este corralito laboral y me atrevo a este a, a decir cómo funciona. Uh -huh. Bueno, está bien. Está bien. Disculpenme, que no, me dijeron no, no. otra cosa. <ríe> está muy no. bien, está muy bien. Está muy bien, está muy bien. Cada uno con la pelota que hace lo que, lo, lo que no, quiere. Yo, yo, yo decía de hacer con la bebida, porque la gaseosa... Pero vos, Fernando, dijiste hace un rato, no tomen gaseosa, hace mal. En todo caso, tomen alcohol. Me parece perfecto. y no, no. no. Y pero pará, pará. Ojo. No, no. También no no estamos... Este, no, yo haciendo, no estoy impulsando no, a la, al vuelque. A, a, eh? a lo que voy es a esto. Eh, en los estadios de fútbol, y en Brasil incluso, como acá en Argentina, está prohibido la, la venta de bebida alcohólica. Uh -huh. Pero como para el ¿Sí? Mundial, el que patrocina, uno de los patrocinantes más grandes es Brahma, Eh, se ah, deja mira. vender cerveza en los estadios de Brasil en este campeonato mundial ah tenemos la excepción qué hace está a la, la regla sí, sí digo está por la para el que anda por Brasil sepa que mientras se toma una se ve el partido se puede tomar una cerveza en, eh, en Europa en España tampoco está permitido pero te venden cerveza sin alcohol ah mira Ahí sí te venden cerveza, pero sin alcohol. No claro, sé si Brahma claro, claro. tendrá cerveza sin alcohol en los estadios, no creo. Uh -huh. Bueno, gente, ¿levantamos la, la mesa? Sí, señor. ¿Eh? Nombramos a Brahma, a Coca-Cola, a Walmart, todas sí. empresas eh, que luchan por el bien de sus laburantes y que quieren una sociedad mejor y más justa para todos dejo, nosotros. Dejo, Sobre todo, Walmart. dejo una pregunta para la semana próxima cuando volvamos. Hace 40 años eh, había 16 equipos que jugaban el Mundial. Ahora se juega con 32 equipos. ¿Alguno sabrá por qué se duplicó exactamente la cantidad de, de equipos que juegan? Uh -huh. eh, ¿Cómo? ¿Por qué? Digo. ¿Por, ah? ¿Por qué se duplicó? ¿Por qué se duplicó? Y más por... allá que porque se... Este, porque al... Al disolverse la Unión Soviética hubo más países eh, que se formaron, ¿no? Uh -huh. Independientes. Pero creo que no va por ahí solo la cosa. No, no, no. Pa eh, obviamente para meter a más público al mercado. Oh, está claro. M mucho eso. más negocio. Sí, sí, sí, sí. A sí. A mí me parece que es la tele, ¿no? Más consumidores. Y la claro. tele claro. y los días antes eran... Como máximo tres semanas, hoy ya son... Bueno, es la misma razón por la que la, eh, Bernie Eccleston, el dueño de la Fórmula 1, por ejemplo, se preocupa por meter... Eh, pilotos de países que no están metidos en el mercado televisivo Que no consumen mucha Fórmula 1 claro. Para meterles el producto uh -huh. Más que buenos pilotos Ya no los buscan por buenos pilotos Total, Los autos casi que andan solos sí, claro. <risa> este, Lo que buscan es gente que tenga sponsors Y que represente a países Donde se pueda interesar digamos, más público Para meter en la televisión Estamos en el horno con estas cosas Ya lo sabemos hace, hace rato tampoco nos no volvamos muy locos este pero nos sigue digamos ver nos, no estamos descubriendo nada pero nos gusta ver fútbol les prometo dos cosas sí. para la próxima mesa una Aquel relato que les conté de Juan Carlos Morales en el Mundial 82, Bien. donde como estábamos en plena guerra de Malvinas, no nombra a Inglaterra durante un todo el partido. Sí. En todo el partido relata a Inglaterra y dice los blancos, el equipo europeo, <risa> <risa> no nombra a Inglaterra. Increíble, pero eso pasó durante 90 minutos, un tipo se la rebuscó para no nombrar a Inglaterra durante todo el partido. ¿Los tiranos de puestos? Sí, sí, sí, no, no, no, utilizó un montón sí. de eufemismos para no nombrar a Inglaterra. Y la otra este, es justamente para eh, quizás liquidar la cuestión de las contradicciones que nos dan. Eh, en horario y Público charlamos la otra vez eh, con, con Víctor Basterra, que es parte del equipo, que es eh, sobreviviente de la ESMA, que todavía no estaba dentro de la ESMA cuando se juega el Mundial de Fútbol, eh, este, este, estaba agitando afuera, pero cuenta... ...cómo vivió el Mundial de Fútbol y seguramente se van a sorprender... ...porque aún en ese contexto un militante político que después se pasó cuatro años secuestrado en la ESMA... Pudo disfrutar de los partidos de fútbol Sabiendo lo que significaba Sabiendo que tapaba Un montón de otras sí. cuestiones Pero que gustaba del juego Y pudo separar esa cuestión Y pudo disfrutar del juego Les propongo esas dos cosas Para la semana que viene sí. Por una simple razón No tuve tiempo de editar los audios Ah, buenísimo Para qué buenísimo, les vamos a mentir Buenísimo, buenísimo <risa> Un abrazo, eh, Dani este, Bueno, quedamos así entonces <risa> Aportaremos en la mesa Trate de conseguir un mozo, por favor Sí, dale así Uno que vea Sí, porque a pico seco No es lo mismo Mismo, ¿eh? No, no, no, es verdad, es verdad, no es lo mismo. Un abrazo, Dani. Un abrazo. Daniel Giovannini de La Colectiva, lo pueden escuchar los martes y más de un miércoles eh, junto a Graciela Gurbich y a, este, a Sofía de Radio Semilla, haciendo este, un segmento de este Enreando las Mañanas de todos los días que nos vamos intercambiando en producción colectiva. <Susurra>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 Eh, Catriel, tengo un audio que nos aporta Pablo Giacobbe No sé si lo conoces vos, Catriel particularmente, Tal vez, tal vez eh, que, Me suene de algún lado Que ayer estuvo, ustedes recuerdan Digo, para quienes nos escucharon ayer Una de las entrevistas fuertes de la mañana Fue un, eh, una movilización que se realizó a la Casa de la Provincia de Buenos Aires por parte de las cooperativas precarizadas que iban allí con un montón de reclamos. Durante la tarde volvimos a ese lugar, volvimos es, volvió eh, Pablo Giacobbe y nos trajo este audio para ver cómo quedó la situación porque había posibilidad de que se hiciera un acampe allí que finalmente no se realizó. Mi nombre es Matías Pacheco, soy delegado de la GTCAP ...de la Asociación Gremial de Trabajadores... Cooperativistas Autofensivos y Precarizados... ...y estamos hoy acá en el corte... ...frente a la Casa de la Provincia de Buenos Aires... ...acá en Capital... De, ...abarcando también más de 30 organizaciones... ...desde Corrientes hasta Rivadavia... Eh, venimos a denunciar la, el ajuste... ...que se está llevando adelante... ...en la Provincia de Buenos Aires... ...que repercute hasta lo más hondo... ...que es, por ejemplo, quitarle los alimentos... ...a los comedores comunitarios... ...recortar un 30% el presupuesto para los comedores escolares, no tener programas de empleo para principalmente para los sectores de la juventud, y nosotros venimos a denunciar que este ajuste que se lleva adelante repercute en los sectores más, más humildes. Eh, hace un mes que estamos intentando tener algún tipo de negociación con el gobierno de la provincia y hasta ahora su respuesta en las distintas reuniones fue que no podía solucionar el problema para todas las organizaciones que solamente tenía para resolver... Un cuarto de, de, lo, de la problemática de lo que estábamos planteando Principalmente en el sentido de que se restituya el, el, la mercadería a los comedores Y en este momento, siendo ahora casi las 6 de la tarde nos Acaba de llamar el gobierno y nos plantea que habría una nueva reunión mañana Esta vez con todas las organizaciones Porque la política que se venían dando era tratar de dividir, de dividir este frente De más de 30 organizaciones, convocando algunas nada más ...o diciendo que tenía para poder avanzar con soluciones... ...pero en algunas de las organizaciones... Y nosotros estamos firmes en que es una problemática de todo... ...no solamente de las organizaciones, sino de los vecinos... ...incluso que asisten a los comedores comunitarios... ...principalmente jóvenes, chicos y ancianos... ...y bueno, estamos evaluando en este momento... ...cómo seguimos con la, con la propuesta... ...porque la idea en un primer momento era permanecer en un acamp... ...esta noche acá, en frente a la Casa de la Provincia... Vamos a terminar de si levantamos y iríamos a esta reunión ¿Ustedes a vinieron acá al corte? Este? Nosotros empezamos la, la jornada de hoy a las 11 de la mañana concentrando en la avenida de Mayo y 9 de Julio y habremos llegado alrededor de las 12, 1 en mediodía acá en la casa de la provincia eh, Hoy fuimos unos 5.000 compañeros teniendo en cuenta que esta ya es la tercera medida en menos de un mes hemos ido 8.000 compañeros a La Plata hemos cortado también el puente porredón ...la autopista Buenos Aires-La Plata la semana pasada... Eh, ...los compañeros en Mar del Plata también han salido... ...y han hecho corte la semana pasada y en el día de hoy... ...han tomado simbólicamente el Banco Provincia de la ciudad de Mar del Plata... ...entonces es una problemática que repercute no solamente acá... ...en, en los sectores más cercanos, del conurbano bonaerense... ...sino en toda la provincia de Buenos Aires... ...y lamentablemente vemos como cuando aprieta la economía a nivel nacional, incluso en la provincia de Buenos Aires se ha decidido recortar por los sectores que menos tienen, que son los sectores que representamos las organizaciones sociales. ¿Y a qué hora se comunicaron desde el gobierno, desde el gobierno provincial, me imagino? El gobierno nos llamó a una media hora, recién a las 5, 5 y media de la tarde, para ofrecernos esta reunión para mañana, que lo que hay que decir ahí es que Hemos logrado torcer la voluntad que tenían de ellos de convocar a algún grupo de organizaciones, nada más, y no a la totalidad. La reunión de mañana sí sería con la totalidad de la fuerza. Esto lo que dijiste recién parece bastante importante y parece como un modo superante, ¿no? Plantear una solución para algunos y que el resto queda afuera. Queda claro, es la política que se dieron siempre de tratar de dividir a la organización en el campo popular pero hemos mantenido firmes los acuerdos en el sentido de no darle brazo a al tercer gobierno en este, en este punto Bueno, Matías Pacheco, entonces aclarando la situación de cómo terminó la jornada de ayer de las cooperativas eh, precarizadas que eh, fueron a protestar por un montón de motivos realmente, eh, que cada uno de ellos merecería una, una manifestación, ¿no? Eh, lo vamos a seguir, este conflicto. Cerramos un par de noticias de las que abordamos ayer en el Enredando las Mañanas. Sí, una de ellas era la que habíamos comentado respecto al hospital Allende, allí en, en Bunge, en el en municipio de Loma de Zamora, donde se estaba tratando de hacer la elección de delegados, la comisión interna de ATE, ATE Sur, la seccional ATE Sur, y que se lo impedía tanto la burocracia, del sindicato de empleados municipales, como el propio director del hospital y todos los funcionarios. Bueno, Digamos que ayer eh, tuvimos conversaciones y audios de lo que estaba pasando allí tempranito. Por fin la elección se pudo desarrollar, no sin el apoyo de muchas organizaciones, de otros eh, sindicatos, otros delegados de de ATE también, de ATE nacional, de ATE provincial y también de organizaciones sociales de ahí de la zona que se acercaron y hubo, bueno, la elección se pudo hacer, 10 delegados nuevos allí en el hospital uh -huh. de un gremio, de un, de un gremio que en realidad maneja muy bien todo el tema fundamentalmente de la democracia sindical, la consulta a la base las asambleas y que pelea por un sindicalismo distinto. Y la otra, avisarles falta una hora y diez minutos para que los bancos cierren, por lo menos aquí en Capital y Gran Buenos Aires, porque se hace el segundo día de, de paro de dos horas, eh, en las últimas dos horas de atención al público, eh, reclamando la reincorporación de 36 despedidos de la caja eh, de crédito de Tucumán, Y además también porque están eh, reclamando el quite de la, del impuesto a las ganancias a los salarios de, de todos los trabajadores bancarios. Para las otras provincias de las que nos están escuchando, bueno, la modalidad es según los horarios de atención que tiene eh, el sistema financiero claro, en cada provincia. Claro, claro, no, no en todas las provincias es el mismo horario, ¿no? Bueno, y sobre el final, eh, antes de, de irnos, vamos a, a compartir con ustedes un audio que generamos también en, en el programa de Radio Oral y Público, el programa de los juicios a los genocías, este, que hacemos en, en Radio La Retaguardia y que se escucha en muchas de las radios por las que ustedes están escuchando en las Mañanas. Eh, charlamos con la colega, con la periodista Miriam Lewin, que estuvo secuestrada en la ESMA y que se animó junto a Olga Warnat a escribir un libro que se llama Putas y Guerrilleras. Digo que se animó porque se mete con un tema con el que se, eh, de, del que estamos empezando a hablar y que es el de los delitos sexuales cometidos durante el terrorismo de Estado, en los excentros clandestinos de detención, tortura y exterminio, que es algo de lo que no se pudo hablar demasiado hasta aquí y todavía cuesta, entre otras cosas, porque las mujeres, a ver, los sobrevivientes en general cargaron durante mucho tiempo con el estigma de que habían sobrevivido porque habían entregado información. Falso, pero uh -huh. cargaron con, esa, con, con eso sobre sus, eh, sus, sus cabezas. Eh, bueno, las mujeres tenían un doble estigma porque habían sobrevivido según este prejuicio, según este estigma, no solo por entregar información, sino también por haberse acostado con los eh, miricos y con haber decidido hacerlo, ¿no?, para sobrevivir. Eh, ¿Es así? Le preguntamos a Lewin y ella contestó. Sí, totalmente. Por eso, putas y guerrilleras, porque habíamos abrazado la violencia política, y ellos los represores nos estigmatizaban gritándonos putas y pensando que éramos mujeres promiscuas, malas madres, sí. que no teníamos noción de familia. Y por otro lado, cuando eh, reaparecíamos, volviendo del infierno, y evidentemente ya no éramos los mismos que, que se habían llevado, porque, porque habíamos pasado realmente por situaciones límites, Eh, de muchas los que nos recibían eh, nos preguntaban qué habíamos sobrevivido. Una respuesta que todavía hoy no tenemos. Y dice Elisa Tocar, gente de la ESMA, ¿por qué me preguntan a mí por qué sobreviví? No les preguntan a ellos por qué mataron tanta gente. Uh -huh. eh, lo que ocurría con quienes recibían es que a las mujeres las estigmatizaban por partida doble, porque sospechaban que habían delatado y por eso se habían salvado y que también habían tenido sexo con los represores y lo habían hecho de buena gana como si una mujer en un campo de concentración tuviera un margen de libre albedrío uh -huh. Uh -huh. como si tuviera eh, pudiera ejercer su voluntad pudiera elegir sí desde la mirada, desde la mirada este fascista de, de los genocidas, ¿no? Eh, ¿Había también en, las, este, en la violencia sexual sistemática contra las mujeres una cuestión de mensaje hacia los varones? Al, sí. Algo así como de apropiación, de, de, de, de ahora son nuestras, una cosa así. Claro, obviamente, hacia la mujer era, mirá cómo te vencí y te poseo. Claro. El varón ya fuera su compañero de pitancia o su marido o su novio mirá como yo poseo a tu mujer claro. y, como macho soy yo y no puedes hacer nada para defenderla ante sus padres también hacían eh, ejercicio de su su eh, de, de su supuesta virilidad y de nuevo hacia la mujer mirá como tu marido tu compañero es testigo de lo que te hago y no puede hacer para defenderte, aquí el único dueño soy yo y si quiero te salvo y si quiero te mato. Uh -huh. claro. eh, y esto evidentemente pesó en, en muchas mujeres, en muchos años de cultura machista. Eh, yo entrevisté a una compañera del BIP chileno que muchos años después se reencuentra con un compañero que estuvo preso con ella en el Estadio Nacional. Y él me dice, ¿te acuerdas cuando esos hijos de putas nos quisieron hacer comer ratones y nosotros nos resistimos? Y ella le contesta, sí, también me acuerdo cuando me violaron delante tuyo y tú no hiciste nada para salvarme. Entonces él se quebró, se abrazó a sus rodillas y empezó a llorar pidiéndole perdón. Pero es evidente que ella le estaba pidiendo a él un... un uh,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 torturado a ellos, sino el lugar donde habían violado a sus mujeres uh -huh. Uh -huh. Estamos charlando con Miriam Lewin que está presentando su libro Putas y Guerrilleras escrito con Olga Warnat eh, y que me imagino también transitará por el rol eh, por el rol que ocuparon las mujeres en las organizaciones este, político y sociales de los 70 que era bastante diferente al que ocupaba la mujer en la sociedad <risa> Sí, eh, por un lado eso, eh, es verdad que las mujeres tenían un altísimo grado de participación dentro de las organizaciones armadas, y por otro lado, eh, como bien describe un libro que fue precursor, antecedente, directo de todos estos libros, <coughs> que es Mujeres guerrilleras de, de Marta Diana, ahí se ve bien cómo... Eh, en aquel momento nosotros pensábamos que primero teníamos que hacer la revolución y después se nos iban a dar las reivindicaciones como mujeres eh, yo lo pensé durante mucho tiempo y cuando fui a hacer una nota en el 93 a Moscú había elecciones eh, y paraba parejas por la, por la calle para preguntarles quién iban a votar el marido opinaba y la mujer contestaba yo igual que él entonces yo decía Si después de 70 años de la revolución socialista, estas mujeres lo único que pueden decir bajando la vista es yo voto igual que él, estamos a leerlo. Claro. Eh, la, las organizaciones eh, tenían muy, poco, muy pocos integrantes de mujeres en sus niveles de condición. Esto tenía que ver con muchas cosas. Tenía que ver con esta cuestión que yo relato desde el principio del libro y Olga también de lo que se pensaba de las mujeres eh, que estaban en centros clandestinos de detención y de las que se tenían noticias que habían sobrevivido, que habían llamado a sus a sus padres, que se habían contactado telefónicamente con sus hijos. ¿Qué se decía? Se acostaba con un milico. ¿Cómo lo sabíamos? Pero eso se presumía, porque lo primero que se presumía de una mujer joven y bonita era que iba a ser violada y que si obtenía algún favor eh, como por ejemplo llamar a su casa para contactarse con un hijo que no, no del que no sabía siquiera si estaba vivo o si le habían entregado a un orfanato o si estaba en la calle o qué enseguida se pensaba que había transado con su sexo nosotros ni siquiera nos lo cuestionábamos Y como nosotros queríamos ser mártires y no prostitutas, enseguida como mujeres compañeras también las señalábamos con el dedo. Y de eso nunca me voy a arrepentir lo suficiente. Uh -huh. Durísimo el testimonio de Miriam Lewin que acabamos de escuchar. Escuchamos nada más que una partecita de una larga charla de casi media hora eh, que, que podés recuperar por allí en la página en la página web ¿eh? de la retaguardia eh, la retaguardia.com.ar allí está el testimonio completo de Miriam Lewin eh, durante el programa Oralí Público la verdad es que es incómodo no es incómodo escucharlo imagínate si es incómodo vivirlo y, este, eh, y narrarlo no pero es necesario también tiene un testimonio muy, muy fuerte este, es un camino que hay que recorrer el de a poco ir también pudiendo darnos la posibilidad de charlar estos temas por más dolorosos que, que sean. Eh, bueno, eh, funcionó bien hoy, Catriel, esto de tenerte grabado y, que, y pegarla con los audios, así que es el momento en el, que, en el que te despido, porque estamos llegando a este final de Enredando las Mañanas. Un abrazo, gracias por haber estado aquí. No, gracias a ustedes por dejarme estar por acá. Me vuelvo debajo de la mesa de trabajo a seguir durmiendo. Bueno, perfecto, siga. Eh, a Luis. Luis, a ver si pegás un grito desde ahí abajo para despedirte. Un abrazo, gracias. Chau, chau. Ahí está, pegó el grito desde ahí abajo. Nos vamos, estuvimos haciendo, enredando las mañanas hoy desde la retaguardia. Mañana nos mudamos para La Caterba, allí en el barrio de Barracas, donde van a tener... Más de esta producción colectiva de la Red Nacional de Medios Alternativos que va a llegar en el día de mañana a su programa 65. Chau. Ah, no, mañana tenemos resumen. Mañana tenemos un resumen. Un resumen de la semana. Mañana es feriado. Así que como buenos laburantes decidimos no laburar feriado Y vamos a tener un resumen que va a editar Diego desde el Bolsón Desde Radio La Negra Así que vendrá con, con escarcha y con un poco de, de dulce seguramente allí Por lo menos esas dos cosas ¿Quién les dice que, que ya viene con algún este, aditamento más desde el Bolsón <ríe> Un abrazo, chao, gracias Rompe con la costumbre